ストレスプレイ Moonlight. I don't play on the good times. I'm playing on the boogie. I don't play on the sunshine. I'm p l a y i n on the moonlight. I don't on the good times. I'm playing on the boogie. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. n s o n Beatles, por supuesto. o que Se cumple un año del anuncio de la publicación de Official Charts británica, proclamando que el disco más vendido en la historia del Reino Unido hasta hoy, atención, es el Sgt. Peoples Lonely Heart Club Band de los Beatles, con 5.340.000 copias. Detrás queda Adele con el álbum 21.000 y sus 5.110.000 copias vendidas, y en el tercer puesto. The Story of Morning Glory de Oasis con 4.940.000 copias vendidas. Increíble, ¿eh? All... Y vámonos a 1990, porque tal semana como esta, George Michael consigue el número uno en la lista americana con Praying for Time. Fue el primer disco, primer single de su disco, Listen Without You Dies, volumen uno. よし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 Had by everyone, it's up to you. Sure, they can be done. Young and old and 18, una menos en Canarias, en directo en 15C. Hoy、bueno, estamos tratando un tema delicado, e h sobre todo si ya e s t á escuchando la radio. <ríe> Queremos que nos cuentes en qué ocasión te has lucido ante tu suegra. Tenemos <ríe> un mensaje escrito de nuestra amiga Corre.Lina que nos ha dejado en el Instagram. Dice: Una vez estando súper embarazada de ocho meses, <ríe> estaba mi suegra de visita en casa. Dice: Estábamos mi marido y yo dándole al tema cuando la mujer entró a la habitación sin llamar buscando a su hijo. d e repente salí volando por los aires a esconderme bajo la cama. Y creo que al final quedó ella peor que yo. v a m o s a ver. Ella mal, pero tú al descubierto. Que con ese tripón, imposible esconderse bajo la cama, ¿eh, querida. Y en el armario, digo yo que menos. También tenemos a nuestro amigo Manuel desde Madrid. El día que quedé fatal con mi suegra, ¿Qué? pues fue el día que, que tuve que ir a por mi suegro al bar. Que, que al final me quedé con él. Y tuvieron que venir a recogernos a los dos.、Eh, y desde entonces creo que mi suegra no me quiere. <risa> Pobre, ¿y en qué has notado que no te quiere, querido? ¿En q u é ahora en las comidas familiares tu plato está al lado del del perro? Hasta las ocho, a las siete en Canarias. Buenas tardes, queridos. Blakis, con Ricky García. Sí, es él, es el gran Mike Caulfield. 80, con más variedad. Every day. F F K、Ooh, baby, I love you, Every day. ピークスピンスピンスピンスピ 7:40 minutos, ya se ha terminado la tarde casi. No, va.、Oh, ¿En serio? ¿Cómo pasa el tiempo eh? cuando estamos tan a gustito y ponemos esta música tan increíble? Y dices, ¿y esto solo pasa hoy? No, todos los días. Aquí. Bueno, momento para vuestra intervención. Hoy <ríe> al borde del desastre, ¿eh? sobre todo si os están escuchando, porque hoy era cuestión de. De que pusierais a la suegra de vuelta y media, tenemos a José Antonio desde Córdoba. Ya veréis, José Antonio. Ya buenas tardes, equipo de Pray Kiss. <risa> pues espero que no esté escuchando mi suegra del programa porque lo que voy a contar ahora me puede costar el divorcio y verme en la calle. ¿Qué? Resulta de que hace cinco o seis años, ¿Sí? mi suegra, como e r e g a l ó décimo de l o t e r í a de Navidad del 22 de diciembre. ¿Sí? Y a mí no me lo regaló, dice que es que no lleva más dinero. Entonces, a los pocos días se presentó en mi casa ahí, a tomar café ahí, y qué、ahí. pasó: que Joselito, que soy yo, le echó un lanzante al cafelito. Si、sí, la hubiera visto, bueno, mejor dicho, si la hubiera visto. ¿Cómo hizo efecto ese? De momento, mi mueve miraba digo, y d i g o p u e s e l café? Que estaría malo, a mí que no me digan nada. Yo no, no, no lo he echaba e más que la sacarina y el café. Mira, qué fuerte, f u e e s p e r o que nos entere, porque no, si no, se va a ir a la calle. Un、claro. <risa> que sepas que donde las dan, las toman, querido José Antonio. Y que si lo ha oído. mínimo le echa matarratas a tus patatas vete a un tanto a n a de saunto d e s hola a n a de saunto d e s yo cuando quedé peor con mi suegra pobrecita fue que la llevé a una fiesta familiar de mi familia que somos muy fiestero muy fiestero y, y le di de probar el traguito estrella me acuerdo que le di de probar el traguito estrella y vamos iba gateando por debajo las mesas Al otro día, cuando fui a su casa, me dijo que yo la había emborrachado y que buah, ni te cuento, ni te cuento porque lo demás ya es muy s u b i d o de tono. Pero Bueno, me la pasé muy bien y ella, yo creo que también, no. Un beso, adiós. A ver, Ana, como ya no puedes quedar peor, la próxima vez que la pongas a gatas, aprovecha, dale unas gamuzas y saque brillo a la espaldosa. Y ahora, y a h a prepárate porque te voy a lanzar tres exitosos en línea: como son Tina Cousins con Prey, Like a Virgin de Madonna, y suena ya este tremendo Call Me Maybe, nos seduce el sonido Carly r a e j e p s e n Esto es Play Kiss con Ricky García. My soul for a wish, pennies and d i m e s for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my wake. Your stare was holding, red, c h e a n skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just m e t you I s h o u b a b y but here's my number 80、oh, yeah. más variedad、uh -huh. esto es que Hi, this is d i v ¡Esto r t i d a e es k i e s Con f r e bueno, llega el momento de teletransportarnos hasta la ciudad de la Cibeles de Neptuno, del paseo de la Castellana, del Museo del Prado. No sabéis de dónde hablo, verdad? Todavía no, ¿eh? de c h e c a la Latina, lavapiés. Por supuesto, nos vamos hasta Madrid. a está nuestro amigo Manuel, que se va a llevar un pack estupendo con los amigos de Starbucks. Smartbox, quiero decir, d u é s t a s horas ya. <risa> Un beso para todos los madrileños madrileñas, 102.7. Bueno, Leo Garriga, Víctor á l v a r e z Jorge Quiroga y ¿quién te habló? Ricky García es el equipo de Playkids que se va a recargar pilas. Regresamos mañana, 5-4 en Canarias. Te dejo con la mejor música.